con provinciana, con una amiga de, del cine, de la cultura pampeana, con Ana Contreras. Ana, ¿me escuchás? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola. Hola, muy buenas tardes a todos. Ana, ¿Cómo andan por allá? nosotros estamos bien. Nosotros, Ana, <risa> estamos bien. Queremos saber que vos también estás bien, <risa> que te sentís bien y que estás más Yo o menos perfecta. a gusto. ¿Estás perfecta? Bueno, buenísimo, buenísimo. Le contamos a la audiencia, Ana que de alguna manera, que ya nos contarás si tenés ganas, este, quedaste varada en México, es en, en, la, en Distrito Federal, ¿en dónde estás? Eh, Ana, por quedé, favor. Varada, oh, sí, quedé varada en Ciudad de México, yo vine a fines de diciembre, vine a, principalmente al Festival de Cine de la UNAM, que se llama FICUNAM, porque a trabajar acá, de, de voluntaria, porque yo soy programadora en el Festival de Cine de General Pico, así que siempre sumo a estar viendo lo que, lo que está circulando en el momento y a trabajar en un archivo. Eh, y bueno, que deuda desde entonces, eh, al principio como todo, hay como un desacople entre México y Argentina, que allá había, cuando empezó la cuarentena, había mucha, ¿no? como much, mucho pánico social y acá se vivía como si nada, Y medio como que tampoco me lo tomé en serio, estaba en la mitad del festival que, que fue de más o menos del 5 al 15 de marzo, la cuarentena en Argentina creo que se declaró el 13. Y ahí nomás, no sí, el, el 13, el, el 12 o el 13, sí, el 12 a la noche, digamos. Eh... Y la verdad sinceramente no me lo tomé en serio, dije, bueno, ya, ya pasa en unos días y la cosa se fue empeorando, pero acá en México se vivía nada que ver eh, López Obrador eh, que es el, el, el actual presidente eh, dijo que no iba a suspender sus campañas eh, a ver, salió de campaña a abrazar a la gente, bueno es otra idiosincrasia también y por y, y eso te digo vivía como muy distinto, todo seguía abierto eh, y, bueno. y después cuando ya tomé conciencia después de esa declaración de cuarentena eh, empezó la histeria de Fui al consulado, el consulado y la embajada están cerradas, la gente solo te responde por mail. Y la gente empezó a tratar de volar a como de lugar, lo cual fue, eh, creo yo, un, un estrés por ahí necesario. Pasaban días en los aeropuertos y lo que le empezó a pasar a la gente es que compró eh, pasajes y se los cancelaban porque dependen de que Argentina los dejara, dependían de que Argentina los dejara entrar. Además empezaron a cerrar las fronteras, no sé, por ejemplo, LATAM tiene eh, hace una escala en Lima, Lima está, eh, Perú está totalmente militarizado, así que hay que coordinar con la, con la Cancillería de allá. Eh, Copa tiene con Panamá, Panamá se cerró. Bueno, y así, así que empezó a cerrarse, a cerrarse la gente quedaba parada en los tramos. Eh, y, y volví a recomprar y recomprarlos, que eso sí, a la fecha sigue siendo un problema, estoy escuchando a la gente de, hay como un pequeño WhatsApp de, de, que, que está intentando organizar cómo volver, que está intentando juntar medicamentos para los que no necesiten, comida para los que están como en una situación más precaria, eh, yo tuve suerte, a mí me ayudaron con un lugar y comer acá no es tan, no es tan caro, No es tan inaccesible. Ana, por lo, por lo que nos describís, eh, se puede uno imaginar una situación que bastante parecida a caótica, ¿no? Haciendo una síntesis, digo. ¿O, o es muy apretado decir así? No sé si es caótica, creo que o por lo menos desde, que, desde la decisión que se toma de Argentina es que no entremos un montón de personas que probablemente corremos el riesgo de tener algo, Y, y no desarmemos una cuarentena que estás... Ahí se entrecortó, ahí se entrecortó Ana, sí, pero te estamos escuchando bien. Ah. ¿Una cuarentena decía me... Digo, hay mucho esfuerzo en Argentina para llevar adelante esta cuarentena, y me parece una medida racional de, de Cancillería, de Felipe Soler, en coordinación con todo el resto de los políticos, de ir dejando entrar por goteo. O sea, me parece lógico. De hecho, eh, ayer se aprobó que, se, que empiezan a entrar 700 personas por aire y 500 por tierra. Y bueno, es difícil porque todo el mundo está lejos de casa, todo el mundo está preocupado. Y, y, y me parece lo más tremendo de todo son las aerolíneas. Por ejemplo, hay una que se llama Aeroméxico que está lucrando con la desesperación de la gente de, de venderles pasajes que no sabían si iban a poder efectivamente aterrizar en Argentina y cobrarles el, eh, cuando se los cancelan. Entonces, es, esas, esas cosas no sé cómo va a ser el Estado argentino para poder ayudar a la gente que compró tres pasajes, por ejemplo. Sí, sí, sí, la verdad... Y ahora es... tiene que volver a pagar en el que se vuelva. Tal cual, tal pero, cual. Pero del Estado, de, en relación al Estado argentino me parece que está actuando como muy correctamente. Bueno. bueno, se le suma eso que el embajador de, de México, que es Carlos Tomás, fue recién aprobado ahora, creo que el, el 30 de marzo. O sea, hace nada. O sea, tres días. Sí, sí, sí. La verdad es que estaba un poco, un poco atrasado eso, pero la llegada del coronavirus le cambió, le cambió la agenda a, sí. a, a, la, a todos los gobiernos también. Algunos reaccionaron un poquito más tardíamente, eh, la, lo decimos sí. por, porque es lamentable no el riesgo que están corriendo también distintas poblaciones en Latinoamérica. Ana, vos este, entonces no, no, no. Estás, te sentís como que estás acomodada, que, que te ayudaron, que recibiste una mano que por ahí no reciben todas o todos, pero ya me resolviste también en parte una pregunta que tenía pensada, eh, que era preguntarte por Cancillería, por el contacto, por si habías tenido información oficial, cómo lo veías y en parte ya me lo respondiste. ¿Me querés contar algo más de lo que ves, cómo, de cómo se está resolviendo la situación de las argentinas y los argentinos ahí, si estás en contacto con muchos más? Estoy en contacto por, por vía virtual, por WhatsApp. Y, y bueno, yo tengo amigos acá y me ayudaron, pero digamos no es que la ayuda es oficial, de Argentina supuestamente han ayudado a, a, los que, a, a personas que estaban en situación de complejidad médica. Eh, perdón, me olvidé que me habías preguntado. No, ah, eso, eso de Cancillería y cómo se manejaba con las personas allá varadas, los argentinos y las argentinas. Sí, lo único sí, eso sí, que, que me pareció que hubiera estado, hubiese sido mejor aunque sea una vez que estuvieran ellos, cuando, cuando fuimos ahí al consulado, no, los guardias de seguridad se encargaron de decirnos no van a venir a trabajar más y al frente había un grupo de argentinos con los cuales pude unirme a, a un grupo de WhatsApp para ir enterándome de las novedades, pero es bastante autogestionado y también porque México no sé Digamos, sigue siendo un país con, con, con números bajos, entonces había más preocupación por la gente en Madrid, por la gente en Miami y no por México. Sí, sí, también además hay que ver que eh, López Obrador, como vos bien dijiste, y México se comportó, se sigue comportando como de otra manera, con otras con otras, con medidas más laxas por lo menos, eh, sin tra tratando de no, de no levantarle el, mucho la, la cresta al, al pánico y a, y a la desesperación. Mientras tanto, Ana, sí. no sé, capaz que hay trámites también que se pueden hacer online con Cancillería o no? Por ahí no está pasando nada todavía. Bien. No, recién acaban, recién acaban de avisar que van a haber unos vuelos de aerolíneas que se van a vender a partir de las 3 de la tarde imagínate, hay gente que ya compró dos o tres veces un pasaje y va a volver a comprar porque están intentando entre ellos resolver que les acepten lo que se llama el endoso que es si vos compraste en una aerolínea por ejemplo en Aeroméxica o en la TAM que eso pase a, a Aerolíneas Argentinas pero está muy confuso el modo de hacer ese trámite y es por lo que están renegando ahora Sí, sí, ahora en la Argentina ya dijeron las autoridades, eh, no me acuerdo si es una decisión o es, o, o es una cosa de palabra, que se van a aceptar los endosos que lo va a manejar Cancillería y que todos los pasajes pueden llegar a servir para que los tome aerolíneas y los endose y después a la salida de esto se verá cómo se va a proceder con sí. cada aerolínea. En un primer momento, sí. la TAM, por ejemplo, dejó un tendal en todos lados. Sí, Ah, sí. Ana, ¿cómo, cómo no. se te, pudiste resolver? ¿Pudiste trabajar para lo que fuiste a hacer allá? Este, ¿Llegaste a hacer todo tu trabajo? ¿La difusión, eh, el recorrido que tenías pensado hacer eh, fue más o menos normal? Eh, no, o sea, empezaba a trabajar ahora un tiempo en un archivo y eso se cayó, mandaron a toda la gente con home office más o menos el 17 de marzo, eso fue lo más... Eh, las medidas de mayor precaución porque después el resto seguía funcionando hasta lugares si quería salir de noche había abiertos claro eh, sí sí lo vimos sí, a López Obrador lo vimos bueno, a López Obrador te decía perdón perdón este, contame contame no no eso eh, llegué a trabajar en el festival que fue del, del 5 al 15 un festival muy hermoso que tiene la UNAM Muy bien. Y la gente, a mí me tocó justo trabajar con una delegación francesa que, que, que, en el, que creo que en ese momento vinieron las noticias fuertes y se asustaron mucho y se querían ir antes, por ejemplo. Querían levantar el, la, el campamento. Ana, la verdad es que esperamos que vos este, lo resuelvas bien. Ya nos dijiste que, que, bueno, que podemos estar tranquiles acá, que vos estás más o menos bien, que tenés para morfar y tenés donde parar, que eso está muy bueno escuchártelo eh, en, en la tranquilidad en la que nos contás todo lo que está pasando allá. Eh, por supuesto que tenemos la mayor de las esperanzas de que esto se resuelva de la mejor manera posible y que no haya tantas víctimas fatales ni tantos infectados en nuestra hermana sí. México. Ana, a la, a la vuelta esperamos que vamos a poder hablar con vos y también hablar un poco más de, de tu expertise, de cómo está la cinematografía pampeana y de cómo es la realidad en cada, en cada eventualidad y con cada gestión de cultura acá en la provincia. Sabemos que vos sos una, una involucrada y, y estaría bueno charlar más adelante de eso. Por ahora te estamos muy agradecidos, Ana. No, gracias a ustedes y cuando quieran. Dale. Abrazo grande. Dale, tenés una solicitud nueva de amistad en el Facebook, fíjate, y después fíjate a ver si, si te gustó la foto que conseguimos de vos. ¿Sí? Uh, <risa> dale, dale, un abrazo, Ana, gracias. Adiós. Ana Contreras en comunicación con la siesta que nos fue una realizadora piquense, sí, del norte pampeano, para charlar de cómo la ve, una persona de como tantas argentinas y argentinos que hay varados, colgados allí en distintos lugares del mundo. Eh, dentro de un ratito redondeamos ¿eh? y le pegamos un moño final a este encuentro de la siesta que nos fue de los viernes.